10 y 32 de la mañana, momento para saludar a nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo, buen día a todo el equipo, la audiencia, nuevamente, ¿cómo andan? Bien, acá estamos, ¿vos? Todo bien, ahí un poco este, abrigado a esta、sí. hora, porque el solcito, te digo que no, no le gana ni en pedo la a u d i e a Brilla la por su ausencia, vamos a decirlo. No, pero se nota un poquito. En Santa Rosa、ah, está saliendo apenas. Acá está horrible. Ve,、eh, veo por la ventana Balcarce al 420, 20, sí.、Eh, mucho viento, gris y hasta a, a, aparece el cielo medio oscuro allá al fondo, como si trajera algo fiero también. Es i c a p a z Bueno, nosotros estamos en el, casi en el centro de Santa Rosa y el solcito está queriendo ahí ganarle una batallita a las, a las nubes. Pero te digo que lo, más, lo que más se siente es el vientito, la fresca. Porque el viento baja muchísimo la temperatura,、sí. recién lo decías vos, lo que se siente en la calle es que hace mucho frío, más allá de lo que diga el Servicio Meteorológico Nacional. Así que hay que andar con abrigo, lo que se pueda, y si no tenés que salir de tu casa para este, hacer algún, algún trámite, quédate, porque va a estar toda la mañana así, y、si、podés salir a la tarde. Hacelo antes de las 5 o 6 de la tarde, porque también comienza a bajar la temperatura. Estamos entrando en el invierno y lamentablemente se viene un invierno bastante, bastante duro en La Pampa. Bueno, Maurito, o d o n d e no está、sí. nada frío y sí empieza a ver, levantar un poco temperatura? Es en la Facultad de Ciencias de la Salud,、Ajá. porque se conoció en los últimos días que 40 alumnos de la carrera de enfermería quedaron como inactivos. Y no pueden、eh, rendir ni tomar las clases, más allá de que las clases en la universidad son públicas, pero están preocupados por esa situación y es por eso que han mandado notas al rectorado, han mandado notas a Bienestar Universitario para saber qué pasa con los、eh, EPSA, que son los exámenes que se tienen que hacer los alumnos de enfermería para poder hacer las prácticas en distintos. Centros de salud de Santa Rosa, sobre todo muchos de ellos son, salud,、eh, son centros de salud、eh, públicos de la ciudad de Santa Rosa. Nosotros nos comunicamos con、eh, una de las estudiantes de, de la Universidad de, de, la, de la Facultad de Ciencias de la Salud, en este caso en tercer año de la, de la carrera de enfermería, porque determinaron que había 40, por lo menos 40, 38, 40, 42 alumnos y alumnas que estaban inactivos en el, en el sistema. Y no podían rendir, no pudieron rendir, pero no solamente eso, sino que tampoco pueden percibir las becas,、eh, progresar, ni tampoco、eh, poder utilizar el servicio de transporte público gratuito, porque al no estar activos en la carrera, el sistema le marca que no pueden tomar todos esos derechos que tienen los estudiantes.、Eh, María Liz Monedero habló con nosotros y dijo, entre otras cosas, que no están buscando culpables, sino. Una respuesta a los alumnos. En este momento no, no estamos, ni yo ni ninguno de los chicos estamos buscando culpables, sino respuestas.、Bien. Respuesta de qué es lo que tenemos que hacer. No sabemos si ir a cursar, si no ir a cursar, si vamos a perder las materias, si no vamos a perder las materias, porque no nos dan una respuesta tampoco. Bien.、Eh, ¿Cuánto, y, ¿Cuántos son en esta situación? Cerca de 40 estudiantes. Bien. Eh, 42, 38, o sea, cerca de 40 estudiantes somos los que estamos en, en esta misma situación、Bien. y que no encontramos respuesta. Yo,、eh, man, se mandó carta a rectorado, a bienestar、eh, universitario, porque todo esto es dependiente de bienestar. También entendemos que no es responsabilidad de la facultad. Sí entendemos que puede haber habido algún. Tras papeleo、Bien. por el cambio de facultad,、Bien. pero sabemos que no es responsabilidad de la facultad, que la facultad lo único que ve es no presentaste o no lo tenés, automáticamente te doy de baja. Eh, eh, dar de baja quiere decir que vos no podés no pod rendir. No, i podemos ni rendir parciales, ni finales, ni, ni nada, ni, o sea, porque no somos alumnos.、Ajá. O sea,、eh, dejan de ser alumnos, pero ustedes son, ¿por qué? ¿Cuántos años hace que estás? a Yo estoy desde el año 2023, junto con, el, con la mayoría de los compañeros que tienen el mismo problema, estamos desde el año, perdón, 2022.、Bien. Hay algunos de años anteriores, pero también de vuelta, es cierto que en años anteriores, con esto de la pandemia, también se les permitía mandar las cosas por mail, entonces, bueno, algunos encontraron las cosas.、Eh, en algún mail olvidado de bienestar se las encontraron. Tampoco les devolvieron, o sea, Hay en una materia particularmente que nos subieron la nota al CIU,、bien. que es、eh, el sistema que nosotros tenemos donde están las notas nuestras, y bueno, tardaron en volverles a dar esa nota、Ajá. o se tiraban la pelota entre nos, te la tiene que poner el profe, te la tiene que poner la facultad. Bien,、eh, bien. Ese examen, ¿quién lo hace? Lo hacemos nosotros en cualquier centro de salud o de forma privada. Bien. ¿Y lo hicieron? Eh, sí, lo hicimos.、Eh, bueno, nada, yo cuando fui a preguntar por mi situación,、eh, porque al principio crees que sos vos solo, hasta que empezás a escuchar a los demás,、claro. eh, ahí me dijeron: Bueno, sí, sí, esto vos lo tenés, pues yo mandé porque los tenía.、Eh, me dice: Pero bueno, ya no lo podés utilizar más porque esto es viejo. Yo... Eso, ¿Eso a algunos alumnos le imposibilitaría la, la, la, la idea de poder hacer prácticas si no tienen eso? Al estar inactivo. Y sí, todo, todo te, te imposibilita、sí. porque no podés cursar.、Claro. O sea,、eh, yo lo digo medio en joda y medio en serio: yo no puedo pisar las aulas.、Claro. O sea, yo la, la piso en este momento, pero como, como oyente de la cátedra、claro. y no como alumna de la cátedra. Sí, sí, sí,、eh, sí, sí, sí. Entonces, si sos oyente, no podés participar ni de las prácticas hospitalarias, ni de las prácticas en la sala de simulación, no podés rendir、eh, parciales、uh -huh. dentro de、uh -huh. Es, aparte, como, es como que si no fueras estudiante. Tal cual, es exactamente lo mismo. Claro, incluso, claro. Yo, o sea,、eh, yo pero, conozco el, el caso de, de otras personas y, y que nos estaría imposible, tanto incluso el poder volver a cobrar la beca Progresar o el del acceso a cualquiera de las otras becas.、Claro. Incluso hay gente que es de afuera que en este momento está utilizando el boleto estudiantil gratuito. Eh, ¿Y cómo le van a seguir dando el boleto si no es、eh, estudiante? Bueno,、eh, una de las situaciones que están viviendo, en este caso, 40 alumnos de la carrera de enfermería, que son, son parte de la Facultad de Ciencias de la Salud, y que decidieron hacer público este, este reclamo, este pedido, de, sobre todo explicaciones más allá de quién es el responsable, De lo que le ha pasado en este caso a estos por lo menos 40 alumnos de, de la carrera de enfermería que están inactivos en el sistema y que no pueden ni rendir, ni como recién contaba María Liz Monedero, ni ser parte de, por ejemplo, los, los derechos que tienen como becas ni en la utilización del transporte público. Están esperando una respuesta del rectorado. O directamente de bienestar universitario, porque ellos tienen hechos los exámenes, pero no les aparecen en los sistemas para validarlos como alumnos. Bueno, Mauro, dale.、Eh, esperaremos que aparezca esa respuesta y nos reencontramos ante cualquier otra información. ¿Cómo no? Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, nos traía estas novedades que están ocurriendo en la Universidad Nacional de La Pampa.